ha anulado esa resolución por la que se mandaba archivo y ha convocado a los gobernadores en una eh, actitud que verdaderamente celebro y celebramos, me parece, todos los pampeanos y pampeanas. En periodismo turno mañana, la senadora nacional Norma Durango calificó como vergonzosa la sesión del pasado viernes, donde el bloque del PRO abandonó la Cámara en medio del debate por la ley de alquileres. Vergonzoso. Lo que pasó fue vergonzoso. Eh, la oposición se retiró del recinto virtual. Estábamos sesionando de manera remota porque eh, dijo que no habían pasado los siete días desde que diputados había aprobado las dos leyes. El proyecto de modificación del Código Civil Y también el proyecto de modificación de la Ley de Educación para la educación este, a distancia, para, digamos, le legitimar, legalizar sí. la educación a distancia. Después de dos meses reabrieron los bares en La Pampa. Ariel Malicia, uno de los dueños de La Maroma, brindó a nuestro cronista de exteriores detalles del inicio de esta nueva normalidad. Y el primer día fue grandioso. El primer día fue grandioso. Yo, digo, teníamos, nosotros, por lo que nos daba el protocolo, Bien. teníamos 12 mesas para cuatro personas y yo dije, bueno, vendrán dos mesas, tres, cuatro. Y en un momento estuve trabajando hasta la última hora, me fui a, a, a mi casa para bañar, qué sé yo, volví, estaba el salón lleno, no lo podía creer, me encantó. Y encima seguimos trabajando con delivery. Fue, la verdad que fue muy gratificante. Ahora, bueno, entiendo, vamos, vamos a ver cómo se acomoda. Entiendo que también eso era un poquito de ansiedad de la gente de querer salir. El secretario de Bienestar Universitario de la Universidad de La Pampa, Cristian Parodi, confirmó en la mañana que hermesera que están ayudando a 250 estudiantes con 2.500 pesos en el marco de la pandemia. Atrás del Fondo Solidario estamos asistiendo a 250 estudiantes. Una mano, bueno, son 2.000 pesos, son 2.500 pesos para ayuda alimentaria, eh, material de estudio y conexión a internet. El fin de semana los medios del establishment volvieron a atacar al presidente de la nación por la renegociación de la deuda. El presidente de Comuna, Hugo Muleiro, repasó en su columna habitual las editoriales de las publicaciones porteñas. Un, un texto que básicamente decía: bueno, la Argentina hizo una oferta, esta oferta está bien en el sentido de que es lo que la Argentina puede hacer, y decía el documento del FMI: esta oferta tiene, hay muy poco, la Argentina tiene muy poco margen para mejorarla, o sea, para pagar más en definitiva, ¿no? Sí. Y esto que fue, digamos, todo. El, Casi todos los medios lo interpretaron como un respaldo a la estrategia del ministro Guzmán para, digamos, como un, una contribución a que en, en la discusión que está manteniendo con los acreedores. Bueno, la excepción fue Clarín, que y, y lo interpretó al revés y, y puso como título principal que el Fondo Monetario le daba una señal a los bonistas, eh, o sea, una señal favorable a los bonistas, como diciéndoles, eh, pídale nomás a la Argentina que puede pagar, ¿no? Radio